Para realizar esta práctica he utilizado MyStats de WordPress, una herramienta que muestra las estadísticas de mi blog ordenadas en varios apartados por días, semanas, meses o desde la creación del mismo. Haciendo un pequeño resumen, he de decir que no había muchos datos que analizar, ya que se trata de un blog con muy poca actividad. En la gráfica semanal podemos observar que el número máximo de visitas se ha producido en la semana 15 de este año, con 15 visitas de 9 visitantes diferentes. Las demás visitas se han producido en la semana 17 con una visita y en la semana 18 con tres, muy pocas en comparación con la número 15. Por otro lado, todas las visitas proceden de España y la entrada más visitada fue la segunda, con 12 visitas y un comentario, mientras que la página de inicio fue visitada cuatro veces y la última entrada 3 No se ha registrado ningún clic ni tampoco ningún término de búsqueda, Por último, respecto a las referencias, se han realizado 7 visitas desde Twitter y una desde la página de Facebook. ¡Hasta pronto!